Conglomerada. El conglomerado es un tipo de roca sedimentaria que se compone de fragmentos de roca grande y redondeados contenidos dentro de una matriz de sedimentos más pequeña y de grano fino. Este se utiliza como piedra de construcción, como revestimiento de piedra, decoración de jardín, edificios de oficinas, tejas, piedra de fábrica, la fabricación de cemento, agregados de construcción, para el agregado de carreteras, para pavimentación. Este se encuentra en todo el mundo.